Ayer cambió un poco el panorama de Santa Rosa, un poco bastante. Se vivieron escenas que hacía rato no aparecían y otras inéditas, porque se retomó la actividad comercial en un contexto eh, que se sabe cuál es. Entonces hubo este, precintados, muchos barbijos, medidas sanitarias extraordinarias. Vamos a hablar ahora con Melisa Orrego, que es parte de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio. Melisa, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas, Juan Pablo? Bien, bueno, te consulto en principio como comerciante y como parte de la Comisión de la Cámara, ¿cómo vivieron la, la jornada de ayer y en este momento en especial? Bueno, ayer realmente estábamos todos muy ansiosos por volver a trabajar y realmente vimos el movimiento nacional que estuvo bastante controlado, la gente salió con barbijo, hizo cola, tratamos nosotros desde el comercio y desde la Cámara de Comercio eh, fomentar eh, el cuidado intensivo de nuestros empleados y por supuesto también de los clientes, pidiéndoles que por favor, se de las manos cada cliente en el local, usando agrijos y cada comerciante pudo retirar desde, desde nuestra institución en la cámara un protocolo que hicimos de seguridad, higiene, para que todos lo tengan pegadito en su vidriera y que también el empleado sepa cómo cuidarse. Bien, eh, en principio en, en los días previos ustedes manifestaron algún alguna disconformidad con el horario que se eligió oficialmente para el regreso, que es de las 14 a las 18 horas eh, en, en la práctica y si bien va solo una jornada. ¿Cómo resultó ese horario? y El horario en el día de ayer estuvo bien porque la gente estaba esperando poder salir a comprar las cosas que necesitaba, Realmente era un horario que no habíamos planteado porque creíamos que la circulación de gente la podíamos centralizar en un mismo horario, con el horario bancario, un poquito más controlado para no tener circulación durante las, eh, calculo 12 horas aproximadamente del día. Pero bueno, no podemos hacer un análisis por un solo día, pero estuvo bastante controlado. Uh -huh. Vos decías de la expectativa de los y las comerciantes por el, el regreso de alguna actividad. Eh, respecto de los consumidores, ¿lo notaron del mismo modo? ¿Hubo gente que tenía ganas de salir a comprar, que es lo que le pasa a muchas personas? Sí, también tenía necesidades. Los niños crecen, la ropa le queda chica, los zapatos también, viene y el frío, entonces... Eh también tenía necesidades de cosas que por ahí no podía conseguir o no están todavía muy ayornados, como algunos comerciantes tampoco estamos muy ayornados con la venta online, se nos hace bastante difícil, desde la Cámara y el municipio largamos una plataforma, pero bueno, hay que llevarla a la práctica y todo lleva su tiempo, entonces nosotros, esto, esta apertura realmente nos, nos da un poquito de aire, sabemos que la situación no va a ser difícil, y tenemos mayoría de los comerciantes deudas tanto en alquiler como en nuestros proveedores pero bueno habrá que, que ver cómo se vuelve a negociar lamentablemente no es algo que nosotros eh, nadie nadie esperaba así que vamos a ver cómo cómo seguimos en, en tu caso particular en tu comercio contanos de, qué, de de a qué rubro se dedica tu comercio y cómo la ha tenido que pasar en este tiempo Y yo tengo dos líneas de comercio, una que es de indumentaria femenina y otra eh, tenemos un, dentro de los supermercados, un de accesorios y para adolescentes y mujeres. Y, y en ninguno de los casos podíamos abrir porque no eran productos de primera necesidad. Entonces, muy, bueno, tratamos de renegociar con nuestros proveedores porque la cadena de pago lamentablemente se corta. Eh, hay, nosotros como, todos comerciantes damos cheques, tenemos plazos, hay eh, fábricas que tienen los cheques en cartera que por ahí los podemos renegociar y hay otros que lamentablemente ya se han y el banco eh, te los vuelve a refinanciar. Pero bueno, al tener puertas cerradas y facturación casi cero se hace preocupante. La situación realmente se nos preocupa porque no, no tenemos de qué manera generar ingresos. Más los empleados, por supuesto, que tienen que cobrar todos sus sueldos y no podemos dejar de, de pagarles, por supuesto. Pero creemos que si lo podemos lograr paulatinamente y con conciencia que el comerciante y que nuestros clientes tengan conciencia, podemos trabajar y, y salir, volver a fomentar el consumo, obviamente en la provincia, eh, porque. En este momento también teníamos la competencia de mercado libre, el, el, el comercio online, que seguía lamentablemente vendiendo. Nosotros no estábamos tan asomados y, y teníamos puertas cerradas. Era una queja masiva, por eso nos pusimos a trabajar desde la Cámara con, con el municipio para llevar esta aplicación adelante. En Contra Santa Rosa se llama la aplicación y tiene muy buenas visitas. Todavía cuesta un poquito que el que comerciante estuva sus productos, pero calculo que que lo va a ir haciendo paulatinamente Muy bien, Melissa Orrego, te agradecemos el, el contacto si quieres agregar algo más, te, te escuchamos también No, simplemente eso, que todos seamos conscientes que nos cuidemos y que así podemos trabajar si seguimos cuidándonos no van a aparecer más casos y vamos a tener la precaución y vamos a poder seguir trabajando con lo que todos queremos Gracias de vuelta No, gracias a vos